Europa FM? m ¿Seguro? Quédate con la diferencia. Así suena. Mejores canciones. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Saludos, yo soy Juan Sánchez. Tenemos un montón de artistas que nos caen genial, que tienen un talento enorme y con los que además estamos haciendo un montón de cosas súper chulas aquí en Europa FM. Como es nuestro siguiente invitado, m i k i Núñez, que por cierto está Pues con un discazo ahí a punto a punto de dar a conocer, d c e Ver, y en el que nos encontramos canciones. Compuestas junto a grandes como David Otero. Es el caso de esta con la que te vas a abrir arriba y ya verás tú cómo. Se llama Sin Noticias de Gurp, n i k i Núñez. He llegado sin perderme, objetivos en personas. Busco un espejo para verme Ojos, pelos y sin cola Mi misión es Encontrarte Arrollado por un Seat Arrollado por un taxi Con el agua de la fuente Como limpio este desastre Mi misión 「そうそう a うそう s うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう a うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう なんで La、mejor música, la mejor variedad, las mejores canciones del 2000 hasta hoy.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 555 5555 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Cuando empieza la jornada. Cuando acaba la jornada.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 Consulta condiciones en l i n e a directa com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, línea directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en l i n e a directa com. Amantes de la peladura de limón, adoradores del enebro y fanáticos del hielo, estáis de enhorabuena. Llega a Bifida Light, la bebida espirituosa que tiene la mitad de calorías por la mitad de alcohol que la Ginebra Bifida London Dry, pero con lo que tanto os gusta. Dicen que con el teletrabajo no desconectas, pero si ahora te preparas un colacao, recoges esos irresistibles grumitos y cierras los ojos para saborear este instante.、Mm. desconecta hasta el wifi. Ahora apetece un colacao. Esto es muy fácil. q u e con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llaman 9 1 5 5 5 5 5 5 5 91 5 5 5 5 5 5 5 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5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 Hay cosas que te alegran el día, como encontrar en Supersol hasta el 7 de junio super ofertas como el solomillo de cerdo por pieza a 4,95 euros el kilo, el queso mezcla semicurado Torrecampos al corte a 5,75 euros el kilo, o el jamón cocido braseado, o la pechuga de pavo c a m p o f r í o al corte a 9,95 euros el kilo. Supersol es tu tienda. Esta primavera, que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. ¡Eh! ¡That's what I'm talking about! t v a Ok, ahora. リパさん、「コンプレートパーティ」、「アインタメント」でセビア。 いャンス 「イッスイ、ウォルヴェス!」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 Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas. Carglass, Pide cita en Carglass.es. Promoción carglass, válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es. Saber que estés donde estés, como Vistar Pro Segura l a r m a s cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes si va incluido durante 10 meses. Precio después de promoción: 45.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 Europa FM. Sevilla. Esta primavera. Que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla.、Okay, ¡Lipasam! ¡Cumple tu parte! Ayuntamiento de Sevilla. ¡A lo lejos! ¡Ya se ve!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 Este es el sonido de Europa FM. Ojo, que también este es el sonido de Europa FM. Life, y,、oh. y este. Y este. con la diferencia. La mejor variedad musical del 2000 hasta hoy. Canciones e l 2000 hasta hoy, que digo yo que muchos estaréis pensando ahora con la llegada del calor del buen tiempo, que a lo mejor es el momento perfecto para cambiar de look, no o de peinado, hacerte un peinado más corto, como ha hecho, por ejemplo, Justin Bieber, que se ha cortado las rastas. publicado Fotos en redes sociales con nuevo corte de pelo al estilo militar, así más fresquito. Y ya sabes que hace poco, pues bueno, fue acusado por la comunidad afroamericana de apropiación cultural cuando en redes sociales precisamente apareció así con sus rastas. Y h a s t i n mi b e r que está de moda nuevamente, gracias al disco Justice y gracias a la música, como esta canción que se llama Pitches, ya sonando en Europa FM. I t o o k my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my l i g h t right from the source, yeah Yeah, that's it I got my peaches out in Georgia I get my w e e d from California That's that h s I t I t o o k my chick up to the north, yeah la mejor combinación musical del 2000 hasta hoy. どう ever feel like a plastic b feel, feel、so like、a house of hearts, one blow from t h e r e s a s p a r k i n you, you just gotta ignite the l i g h t Personas iguales, ni dos días iguales. Y tú no eres igual que nadie. Tampoco somos iguales a nadie. Este es nuestro sonido, el sonido de Europa FM. Escucha. No hay h a r No No, no、really、hay h、like、a r No No hay h a r No h h a r n r a y h a r n r a c o h o h e l l a r a Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you k now my hopes don't lie. And I'm starting to feel i t s right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, g i r l I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you t h e r e On the n e floor, nobody, nobody can add it to、no. the way you move、nobody、your body, is smooth and everything's so unexpected. The way you r i g h t and l e f t it, so you can keep on shaking、Let's、it.、Really、that like this I s perfect if i know I'm on tonight.、Yeah. My h i p s d o n t l i e and I'm starting to feel it's right. All、oh, the attraction, the tension. Don't you see, baby? Shakira, this is perfection.、Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing. b u t you seem to have a plan. See a refugee like me back with the Fuji's from a third world country、uh -huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump We lead a whole club、yeah. busy Why the CIA、yeah. why w a t c h t h e torn i was beings and Haitians I ain't guilty it's a musical transaction Bo -bo -bo No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on our own boat、Ooh. I'm on tonight my hips don't lie and I'm starting to feel your boy And then let's go real slow Baby like this is perfect though oh you know、I'm u ーロッ a FM。 ピンポーンと一緒に飲ンポーンとーンとンポンと一緒にでるかに飲んでるから、ピンんでるかに飲んでるから、ピンんでるかに飲んでるから、ピンん パーフェクト acayendo balcón、no um、a pay yeah alright var aQ a ocassi city desde seeing the here in o o it's mi ut p champaña 「あ co, g o todo lo que tengo es て u だ o 家、no no sí no、a の、sí、a no alcanza pa ために家族のた e に家族のために a 族のために o 族 o ために家族のため a 家族のために家族のために家族のために家族のた d に家族のために家族のた s に家族 a た a に家族のた t e 家族のために家族のために家 o のために家族のために i 族 a ために家族のために家 o の o めに家族のために a 族のために家族のた a に家族のために家族のために家族のために家族のために家族のた e に家族のために家族のために家族のために家族 o ために家族のために o 族のため lo 族のために家族の e めに家族 o Europa FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy, 12 y 17 de la mañana. Vamos caminando en esta semana. Ya vamos por el martes, lo digo por aquellos que puedan todavía estar un poquito desubicados. ¿eh? Estamos en el segundo día de esta semana. Estás escuchando Europa FM Andalucía. Yo soy Iván Infante y tengo hoy una, bueno, un cometido, mejor dicho, que no es otro que hacerte olvidar t e que aún estamos casi c arrancando s i a la semana, ¿eh? Segundo día de la semana. i t Sí, sí, sí. La mejor solución, pues la música. Esta es la nueva tendencia musical. Sonidos que te recuerdan al ayer, pero que prácticamente acaban de salir del horno. Los artífices son Purple Disco Machine, con la colaboración de Mosque Night Knox. Fireworks suena aún mejor si subes un poquito el volumen de tu radio. Easy as one, two, three You know I got what you need I got the recipe, take the pain away If you're ever feeling low You could come and say hello p u s h i t down, p u s h i t down. Muy、fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 9 1 5 5 5 5 5 5 5 Esto es muy fácil. Esto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5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 Semana de los ofertones en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés. Siete días únicos con ofertones como un 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de ahumados labalinesa. ¿Y los puedes combinar? En la Semana de los ofertones de Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés. Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.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 Europa FM. Sevilla, 89.2. FP Dual en Sevilla es CESUR. Ahora con CESUR puedes conseguir tu título oficial de formación profesional trabajando en una empresa con el sistema de FP Dual. Alternarás la formación teórica recibida en CESUR con la formación práctica y remunerada que realizarás en las empresas. Infórmate en c e s u r f o r m a c i o n c o m CESUR, líder en FP.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 p a パさん、cumple tu parte。Ayuntamiento de Sevilla。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 Hemos Encontrado al DJ más guay que podemos tener en Europa FM y sabemos lo que está haciendo. Ahora mismo está escuchando la radio. Ese DJ no soy yo, eres tú. las Tardes, vamos a tener al que tiene más controlados tus gustos con los temas que te interesan y, sobre todo, con la mejor música del 2000 hasta hoy. Tú, entre semana de 5 a 8 de la tarde, hora menos en Canarias, me pones más con Juan Mar Romero. Así, en plan, escucharte y saber lo que quieres en Europa FM, la radio más interactiva. Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.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 Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la once, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Once, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.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 En el corte inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente. Como la lavadora secadora h i s e n s e de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Y por solo 499 euros hasta el 26 de mayo. Solo con los tecnoprecios de Hipercore y el corte inglés. En tienda, web y app.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 Solo en CESUR podrás formarte en un hangar profesional de más de 1500 metros cuadrados y dotado de auténticas aeronaves. Descubre nuestra oferta formativa de grado medio y grado superior en c e s u r f o r m a c i o n c o m CESUR, líder en FP. Esta primavera, que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. ¡Hit it!、Is. That's w h t I'm t a l k n g o u t ¡Hit i Ok, ahora. From t e beginning. Hit it, o s Lipasam, cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla. Seguro que te es familiar. Y si estás decidido a perder peso y no volver a recuperarlo, el plan 1-2-3 es tu plan de adelgazamiento. Y Marta nos va a contar el truco para deshacerte de todos esos kilos de una vez por todas. Y te voy a dar dos pequeños detalles: primero, no son batidos. Y segundo, sigues comiendo con total normalidad con el plan 1-2-3. Además, tenemos testimonios reales que lo certifican, Marta. Así es, así es. El plan 1, 2-3 es la clave para adelgazar y no volver a engordar, ya que lo consigues de una manera más r á p i d o y más fácil. De lo que te imaginas, perdiendo peso sin esfuerzo, la grasa acumulada y sin efecto rebote, y en tan solo tres semanas. Pues vamos a escuchar un testimonio real de uno de nuestros oyentes. Pues genial. He empezado con el plan 1, 2, 3. Más encantada no puedo estar y más contenta porque en la primera semana pues he perdido cinco kilos y nada, me está haciendo muy fácil, muy efectivo y estoy súper contenta y lo aconsejo 100%. Seguiré con el plan 1, 2, 3. Y muchísimas gracias por todo, por vuestra confianza. Por vuestra ayuda y por vuestros consejos. Así es, súper contenta. Pues tú también lo puedes estar llamando ahora al teléfono gratuito 900 494 134. Es económico, lo recibes mañana mismo, sin g a s t o s de envío, con atención personalizada, como hemos hecho con ella, y además、eh, una atención personalizada gratuita. Llámanos al teléfono gratuito porque vas a ver que en tres semanas vas a perder más de seis kilos, de seis a ocho kilos en un mes. Además, vas a recuperar tus niveles de hipertensión, de De, azúcar, de colesterol y conseguirás un vientre plano. Llama, infórmate al 900-494-134. Y una cosa más: si llamas ahora mismo, además te llevarás de regalo el té de tor y el té lipo para reducir la grasa localizada y el abdomen. 900-494-134. Así de fácil. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros.、Si、en Andalucía somos gente abierta. Solidarios y capaces de lograr lo que nadie logró. Si ya lo escribió el poeta, verde te quiero verde y es nuestra bandera. Ser reverde y usa tu contenedor. Punta de Andalucía, f a m y ECOVIDRIO. Europa. Más música. Más. La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa.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 even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look o u of t h s in c i t i s cold and empty.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 mejores canciones del 2000 hasta hoy siete minutos y estamos en la una de la tarde en este martes estamos contigo a través de la radio en europa fm y también a través de nuestra web europa fm com también tienes nuestra nueva app que la hemos puesto requete chula y también en las redes sociales sigue nuestro usuario europa fm andalucía y así nos sientes un poquito más cerquita de ti que es otro de los objetivos que tenemos para contigo aquí en este espacio que hacemos cada día contigo desde las 12 y hasta las 2 Dicen que la música mansa la fiera, así que vamos a relajarnos un poquito ahora. Y nos vamos a dejar llevar por la nueva entrega de Pink, quien ha contado con la colaboración de Willow Sage Here. Es sin duda una joya musical. La han titulado Cover Me in Sunshine. w e r e back in days of old It's hard to admit it, I still miss you, miss you so El s e sonido de Europa FM. Ojo, que también este es el sonido de Europa FM. del 2000 hasta hoy. i y e なるほど。 Estilos musicales. Europa. Las mejores canciones del Mejores canciones del 2000 hasta hoy. Oye, que estoy y o g e a n d o por aquí el tiempo aquí en Andalucía para estos días y no pinta demasiado bien. Mañana aparecerán más nubes y el jueves tenemos lluvias en nuestra comunidad. Pero a partir del viernes la tendencia será abrir claros. Seguimos en primavera y en el tiempo se refleja estos cambios tan repentinos de un día para otro. Se nota mucho, sobre todo en esta época. De la primavera. Y ahora va a sonar Cover Me in Sunshine, e s el nuevo trabajo de b i n g que no llega sola, llega acompañada por Willow's Sage Herds. Maravilla de canción. I've been musical del 2000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 Gratis. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en l i n e a directa.com. Cosas que pasan en y n o Te p i e r d a s Nada. ¡Sorenagaste! ¡Sí!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 FM、89.2。 So in the morning she don't feel the same about us in her bones、It、Seems to me that when I die these words will be written on my stone And I'll be gone, gone tonight The ground beneath my feet is open wide The way that I've been holding on too tight With nothing in between イラカイライソ Policía 24 horas, sin cuota de alta. Contratala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, si va incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124. Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro. Tranquilo, línea directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com.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 Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en el corte inglés. ¿Tienes hasta el 26 de mayo? Sí, sí. a p r o v e c h a l o en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes. Hasta el 26 de mayo, canjea tu 21% de regalo en el corte inglés. Tus compras en tienda web y app. Qué、eh、bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos.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 r i Bye. Info en yo soy reverde.com. Junta de Andalucía, FAMP y ECOVIDRIO. Europa. Más música. Más. La mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. es Que este es el sonido de Europa FM. Ojo, que también este es el sonido de Europa FM. Y este. Me, me, me, oh, oh. Y este. Quédate con la diferencia. La mejor variedad musical del 2000 hasta hoy. 「せっかく手伝ってもらってもらってもらってもらってもら y también de los mejores programas que tenemos preparados para ti ahora a partir de las 2 de la tarde llega aquí a europa fm y no te pierdas nada a partir de las 5 de la tarde también toma el control de europa fm juan marromero para ponerte lo que tú quieras tú pides por esa boquita y él Lo hace realidad. Lo hace en ese programa llamado Me Pones más. Y a partir de las 8 de la tarde llega el gran Wally López para culturizarte con todo lo que a nivel internacional se está convirtiendo en un rotundo éxito. Recomendado 100%, absolutamente todo esto que te cuento. Mañana ya sabes que nos escuchamos de nuevo aquí en Europa FM Andalucía. Familia, se、si、os quiere muchísimo. a r r e b a t a dejar en las mejores manos. Así. Suena lo nuevo de Coldplay. Tras un descanso, ahora vienen apretando con I h e l t Power. Es la carta de presentación de esta nueva etapa. Besos de Iván Infante. Feliz martes. I'd kill me till you tell me I'm a heavenly f o n l Hold tight, come on, come on. Oh, oh, oh, come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. Oh, oh, oh. It's alright, it's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that y o u got me. Singing every second, dancing every hour Oh yeah, you v e got a higher power And she really's a o w h e r I wanna know、oh. This boy is electric、yeah. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected You're so getting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you v e got a higher power. Got me singing every second. Dancing every hour. Oh yeah, you v e got a higher power. And you really r e s o me. o n e I wanna o You got it,、yeah, you got it,、yeah, you got it. You got it,、oh, oh, oh, oh, you got it,、oh, you got it.、Yeah, yeah, oh, my hands up shaking just to let you know Le, le estamos dando vueltas a, a nuevos nombres para, para nosotros, para Pantomima Full. ¿Eh? Te digo a ver qué. Pero me toca cambiar ahora el nombre a Pantomima Full, pero sí, o sea, Pantomima Full mola muchísimo, es reconocible, es como si ahora dicen los Rolling Stones,、mm, vamos a cambiar el nombre que no lo veo y o Buen símil, e ¿Eh? ¿Somos, somos un poco los Rolling Stones Hombres, de,、sí. la, de la comedia. ¿eh? Sí, es ahí verdad. es verdad que sí. el símil sí. es bueno, lo has dado en el clavo. Sí, sois los. Morancos de la comedia, un poco. Hay que renovarse o morir, o sea, es, es así. Vale, vale. Renovarse o morir. Vale, vale, vale, venga, va. Pues no sé, ¿qué, qué, ¿qué vais a cambiar? ¿El nombre? Y qué? Ah, el nombre solo. Sobre... El nombre, como en la tele, se、ah. cambia el nombre del programa y se sigue haciendo lo mismo con, con, pues, con los mismos famosos hasta、ya. que mueren y luego ponen al sobrino del famoso y. Y sigue.、Ah. Hay que cambiar el nombre, eso v e r e Eso verá. Dale gas, bro. ¿Con quién hablas? Contigo, es uno de los nombres、ah, que, que barajamos. Dale que, Gas Bro. Dale Gas Bro. Dale Gas Bro. Muy bien, bro. no, ese no. Humor Generación Z. ¡Uh, qué asco! No. Línea y bingo. ¡Uf!、Eh, no. Cobra. ¿Eh? Cobra. No. BTS.、Eh, BTS ya está cogido, Robert. BTS. ¿Sí? sí. Bueno, pero. Pero que no se van a dar cuenta, ¿no? No. No, no creo que se den Ay, cuenta. Están empezando, que... sí. Igual los acaban llamando demanda contra el K-pop, pero. ¿Demanda t e mola? Está bien. ¿No no habéis entendido? No lo puedo... Demanda contra el K-pop. No entendía nada. Está guapo. Voy a cambiarlo. Aquí comienza You No Te Pierdas Nada, el programa que te hace sentir como en casa y te recuerda que hoy te toca fregar a ti de Vodafone You en Europa FM. Con todos vosotros, Ana Morgade y Pantomima Full. Bien, a h o l a ¿qué pasa, Yusef? ¿Cómo estamos? Bienvenidas a You No Te Pierdas Nada, el programa que te parte la tarde de Vodafone You en Europa. Es que estoy muy contenta hoy. Robert no me ha secundado. Y bueno, a lo mejor h a le lo he dicho.、Pues. Sí, pero lo has hecho Leonard Cohen, ¿sabes? Porque también ayer es que lo pensaba y digo: Ya realmente. ¿Cuánta gente queda que tiene un transistor de esos de darle al b o t o n c i t o AM, FM? De, eso es verdad. Ay, hoy aquí MFM no、LFN、se pillan a d a Me u, voy que... a la onda media、Europa、a dar debería, una vuelta. A ver claro, también decir en Europa. En Europa. En Europa. Claro. Pues oye, en Europa. En Europa. En Europa. Sí, eso es verdad. En Europa. a y r e s de grande. En Europa. Y nada más. Se vienen invitados tochísimos hoy. Es una... Bueno, es unas personas que más se quieren en este país. Tenemos aquí a Ivai. Llanos Que nos viene a hablar de una pelada de boxeo muy especial que está organizando. Y para ello, uno de los p ú g i l e s también va a estar con nosotros, Reven, que se va a partir l a j e t a literalmente. Oye, y hay más invitados, ¿eh? porque eh, hoy tenemos también a la cantante colombiana Susana c a l a que viene con su single Si te vas. Ponlo, ponlo. a p a u l y Y eso en cuanto a invitados. Y quieres saber quién colaborea hoy. Por favor, colaborea. Que Te r、eh? a b i a eh. ¿Qué va a hacer featuring? Hoy colaborea Samantha Hudson, Bien Las Hormigas Bien y Fox. Bueno Madre mía, tenemos mucho. bueno Es Hoy te, te lo puedes permitir a Fox. Es verdad. Con i b a i Claro, hay que compensar. <risa> claro, hoy ¿producción? te puedes permitir a un Fox. <risa> Ay, mira, trate a Fox、eh, hay que, que compensar sea, Fox. las cosas. <risa> a es que Fox ya estaba haciendo. A aquí, Fox se en se le, puede faltar, se le puede faltar porque es、se、muy de confianza, es muy de la casa. Fox lleva más tiempo que el decorado de primavera aquí. claro hombre fox, fox viene en una fly case de estas de, de los micros c u a n hacemos bolo fuera lo facturamos una camaleta de aluminio con espuma <risa> y es más y, you fox o raúl n、no, u es q u i é n vino antes fox, vino antes, fox porque, porque los dos a la vez llegasteis de la mano entrando por esa puerta raúl? pero raúl faltó un año a you claro no、ah. dos, dos, años, dos, años,、uh, dos años, años o sea estamos hablando de que fox es lo más you de todo el you e s t a m o s diciendo que es la persona que más Jews ha vivido?、Sí. Fox estaba en Jew cuando la Y era I, a seca. Era en los tiempos de Fox Atenas. Fox estaba cuando, cuando Vodafone se llamaba, ya, ¿cómo ya, a se llamaba antes? a i r t e l Ayrtel, no te、Airtel、pierdas no nada. Ayrtel, no te pierdas nada. Ya, <ríe> ya estaba ahí,、sí. Fox. Bueno, vamos con las cuatro cositas, ¿o、okay, qué? Que tenemos、vamos、noticias, como、cositas. siempre. Jew News.、Bye. v A m o s a ver, Damiano, el cantante de Mane Skin,、eh, el ganador italiano de Eurovisión, Damiano, Damiano, Damiano, s、eh, no. sí, y tiene la rima, el nombre d la rima con Juano y con Marrono.、Oh, hostia, en, en oh, ojalá, <ríe> sí, increíble. Le trae calaver y h u e q u i No, no, pues Damiano resulta que él. Ya sabemos que salió un vídeo que causó mucha polémica. Efectivamente,、eh, hay quien dijo que a lo mejor se estaba alineando la napia. Resulta que él dijo: No hay ningún problema, me hago un test de drogas para que veáis que no, que estaba mirando un vaso en el suelo. Y efectivamente, se ha hecho el test de drogas y ha salido es que no es. También puede...